Línea directa presenta de lo dicho al hecho con Cristina Muñoz. Hola Cristina, feliz Navidad. Hola, Buenos días. Hola, feliz Navidad. Buenos días. Pues hoy eh, agradezco a Mauricio Carrasco Lugo, él pregunta dice, ¿la expresión jornalero agrícola es correcta? Luego agrega El diccionario dice que jornalero es la persona que trabaja jornal, día trabajado, día pagado. De ahí que por definición, a diferencia de zafra, que fue la que vimos la semana pasada, no es solo quien trabaja en los campos agrícolas, sino cualquiera que lo haga por una paga diaria, por un horario o jornada y plazo determinados. Pero como en México se identifica exclusivamente al jornalero con el trabajador agrícola, al menos en estos tiempos, no sé desde cuándo y si es generalizado, de ahí que el no personal pueda sonar me redundante jornalero agrícola, aunque en realidad no lo sea y por ignorancia caiga uno en la ultracorrección. Entonces, debo decirle a nuestro radioescucha que efectivamente hace algún tiempo yo explicaba que era redundante porque el diccionario lo definía como jornal que cubría un trabajador agrícola y además porque si cubres un jornal en la fábrica eres obrero, si cubres un jornal en una empresa eres empleado. si cubres un jornal como empleado de gobierno, eres burócrata, y así nos íbamos haciendo esas definiciones. Sin embargo, el draft ya nos ahorró todo este trabajo al definir recientemente a jornalero como persona que trabaja a jornal. Entonces, pues esto nos da licencia ya para decir jornalero agrícola, o sea que hacerlo exclusivo para si estás cubriendo un jornal en el campo. Y también me envía una lista de pleonasmos escondidos, le llama él, para que tengamos cuidado al al pronunciarlos: volar por los aires, consenso general, breve resumen, funcionario público, sumergirse en el agua, salidas foráneas, dogma religioso, testigo presencial, panorama general, hábito cotidiano, hija mujer. en el mes de diciembre, embajada extranjera, fíjense todas esas palabritas que también sale sobrando el segundo término, ¿verdad? Porque siempre vamos a volar por los aires, siempre el consenso va a ser general, siempre el resumen va a ser breve, siempre el funcionario va a ser público. Entonces, mucho cuidado con esos. Le llama él pleonasmos escondidos. Así es. Y y también les voy a compartir un correo que me han estado enviando varios radioescuchas Hoy me eh, lo envía José Luis Pulido. Él cuestiona el que digamos presidenta. Eh yo digo que se lo enviaron a él también porque les digo que anda como circulando. Entonces, eh primero critique el lenguaje, que nada de la equidad de género, pues sí mintió Vicente Fox y pues estoy totalmente de acuerdo en el terrible error ese en que ocurrió el expresidente, ¿verdad? Y lo dijimos en su tiempo de que nada de que chiquillas y chiquillas, todo ese rollo. pero equiparando este error es cuestiona hoy por qué decimos presidenta por presidente. E incluso les leo parte del correo, dice, "Aprendamos de una vez por todas, no estoy en contra del género femenino, dice, sino del mal uso del lenguaje. Por favor, déjense ya de tonterías, es incultura, es ocurrencia de desconocimiento", dice, y ya pregunta que si se dice presidente o presidenta. Hace una larga explicación de lo que son los adjetivos terminados en ente, como cantante, estudiante, adolescente, paciente, comerciante, de los cuales no hay duda de su terminación en ente, pero él quiere que lo apliquemos a presidente. Así que yo les voy a decir que en este caso es desconocimiento, pero porque nunca han consultado la academia, ya que aun cuando no se había incorporado al drive sabíamos que esos adjetivos terminados en ente no se aplican de la misma manera para los cargos y oficios. Después dice él que pasemos el mensaje a todos nuestros conocidos con la esperanza de que llegara a la cepa, a las televisoras, a las radiofusoras, al congreso, en fin, hace ahí una larga lista. Entonces, yo lo único que les voy a decir es que manden este mensaje, pero para que todos Aprendamos a consultar el DRAE, es un sitio consensuado por los 22 países que hablamos español, es gratuito y ahí verán que el DRAE ya aceptó presidenta como mujer que preside, así que estamos en lo correcto al decir presidente para el hombre y presidenta para mujer. Muy bien. <ríe> así ya queda clarito. También nos pregunta si se dice ya lo yo has comentado alguna vez, renueva o renova a propósito del año nuevo. pues es se renueva. Se renueva. Va a ser un es un verbo irregular, acuérdense que en presente yo renuevo, tú renuevas, él renueva, nosotros renovamos, es en la que no cambia y ellos porque renuevan. Porque diciendo ando los, ando con bríos renovados. Dice. Eso sí, porque en los demás tiempos se conserva la o de renovar, renovado, renovando. Renovaré, te renovaste, ¿no? Así que renuevense este dos mil diez. Muy bien. Y también nos preguntan que si ya se aceptó decir primero de enero. Pues sí. En lugar de uno. De... <ríe> sí. Aunque la academia ya aprobó primero de enero por uniformidad, yo recomiendo uno, dos, tres, cuatro de enero. Sí, pero. Pues sí, este, sí es correcto también decirlo. Y aquí te mandan una reflexión el señor Jesús Castro de Las Quintas de Culiacán dice, para Cristina Muñoz, el agua o, o la agua, dice. Y si es correcto el agua, cómo decir el agua está frío. Pero ah. dice uno el agua está fría. En todo caso debería decirse la agua está fría o el agua está frío. ¿Cómo lo ves? <risa> sí, es que es el el agua so estos eh, sustantivos porque comienzan con a tónica tenemos que poner el artículo el, pero cuando lo vamos a mezclar con femeninos entonces si sí es el el en este caso el adjetivo debe de ir como debe de ser con femenino, el agua fría. ¿Sí? Ya claro, más o menos. Bueno, lo volvemos a platicar. Y luego también cuando es en plural también debemos hacerlo femenino, las aguas. Las aguas, Ajá, ahí sí. Y el agua fría, fíjense, cambia nada más. Es que de hecho este término es femenino, pero nada más porque comienza con a tónica se le se le antepone el el el masculino, sí. El masculino. Muy bien, Cristina, eh nos dejan también un comentario sobre las empresas que se sigue escuchando mucho, empresas privadas, que sí es correcto. Ah, pues fíjese, es como es como las que veíamos ahorita de los peonismos escondidos. Todas sí. las empresas son privadas, Exactamente, ¿no? Exactamente, así como como decíamos erario público, pues siempre el erario es público, es el tesoro público. Y, y lo que nos decía ahorita nuestro radioescucha también, que volar por los aires, que Pues siempre vamos a volar por los aires. Que el breve resumen, pues el resumen es breve. <risa> Efectivamente. Entonces así en esto también, las empresas también son privadas. Pues muy bien, nos escuchamos hasta el otro año, Cristina. Feliz año para todos. <risa> Feliz año nuevo y hasta el próximo martes. Su correo electrónico, Cristina M 100, Cristina M 100 arroba hotmail.com o bien déjenos su comentario. línea directa presentó de lo dicho al hecho con Cristina Muñoz